Alguna curiosidad sobre Hola chicos, bienvenidos a un nuevo podcast de Subcultural donde vamos a hablar un poco sobre ciertos conceptos de, del anime y del manga oriental y de cosas relacionadas con ellos que posiblemente usemos en otros podcasts y que queremos dejar claro para gente que se esté introduciendo en este mundo y para que no se sienta perdida cuando nos oye. Con esto quiero definir por ejemplo qué es un manga o qué es un anime exactamente y bueno vamos a empezar con qué es un manga. Pues la mayoría de gente eh, lo conoce como, tanto anime como manga, como los dibujitos esos con gente con ojos enormes. Es cierto que es muy gracioso como los japoneses poseen los ojos rasgados y en su cómic los plasman completamente gigantes. Pero el manga realmente es cómic, nació como palabra para designar cómic realizado en Japón. Además siguiendo un estilo, un estilo particular de dibujo que es muy marcado. Tenemos los personajes son súper simplificados, eh, los fondos también, el uso de tramas y eh, un ejemplo de manga de los principios es Astroboy, Boy, Dios que es considerado el dios del manga, el padre del manga absoluto, porque es el primero que empezó a venderlo a lo bestia. Y además, pues eso, el padre del anime también, del que hablaremos ahora. Pero hay que con reconocer que con la expansión de la cultura japonesa, el manga ya no es solo cómic japonés como tal, sino que puedes encontrar cómic hecho en Europa o en Estados Unidos, que es manga, porque aunque son autores de allí, pues dibujan con el estilo de los cómics japoneses. Un anime es normalmente una adaptación de un manga. Esto es... Es muy común y se tiene esta creencia porque la mayoría de mangas exitosos son adaptados a animes y los animes que han nacido sin manga son posteriormente adaptados al manga. Pero lo normal es que primero vaya al manga y luego el anime. Por ejemplo, Shin-chan fue primero manga, luego anime. Naruto, One Piece, Dragon Ball. Dragon Ball tuvo un exitazo tal como manga que se anima a la serie. Entonces, normalmente, cuando tu manga tiene éxito, te, te da la oportunidad de hacer tu serie animada. Hay que decir... que el anime no es solo esto, sino que tú puedes hacer una película de anime japonés, de anime en Europa y lo mismo, si tiene el estilo del de, de anime, de las producciones animadas que se hacen en Japón, pues puedes llamarlo anime, aunque anime pues sí se refiere a animación realizada en Japón cuando nació el término, pero sobre todo En parte de la palabra en japonés significa incompleta. Esto se debe a que lo que usa la animación japonesa, lo que consiguió hacer tekuza, es no usar lo que se llama animación completa, sino inventar la animación limitada. La animación completa eh, es un tipo de animación que se daba en los estudios Disney, sobre todo desde el principio, el canon lo pone Walt Disney, y se trata de que si en cada, en cada segundo de película nosotros tenemos 24 fotogramas, cuando se trata de imagen real, a la hora de hacer animación hay que dibujar los 24 fotogramas. Eso sería animar en unos, y es animación completa. 24 dibujos por cada 24 fotogramas. En el caso de Disney, puso la media, o lo que normalmente suele usar Disney, y en, 18 fotogramas, en, diez, perdón, en 18 dibujos por cada 24 fotogramas. Entonces tienes que repetir algún dibujo en los fotogramas. Ya esto es a lo que popularmente se le denomina animación completa. También aquella que está hecha con 14 dibujos en 24 fotogramas. Está repitiendo dos veces cada dibujo. también se la llama animación completa y es el típico modelo estadounidense europeo. Y la animación limitada, que es usa usada en Japón, y también se la llama animar en treses, suele usar 8, fotogramas, 8 dibujos por cada 24 fotogramas nada más, perdón. Esto eh, quien empezó a usarlo fue Tecuza y bueno, logró reducir tanto el gasto, que gracias a, a ello... Se crearon múltiples series de anime encargadas de, de otros lugares porque era sumamente barato hacer una serie en Japón comparado con lo que costaba producir una en Estados Unidos, que era animación completa. Además, en esta animación limitada usan técnicas como dejar parados a los personajes del fondo, hacer mover solo la boca al personaje que está hablando porque la gente no va a mirar al resto, y cosas así que consiguen hacer en la mínima cantidad de dibujos por, por producción Y logran abaratar muchísimo el coste. Así que el gran secreto del anime japonés es lo barato que puede resultar. Aparte de que el estilo, pues lo mismo. Ojos grandes, eh, los cuerpos no son naturales, quiero decir, no es realista. Se simplifica muchísimo el tema de manos, sombras y demás. Y la única excepción a esta regla es el estudio del que vamos a hacer y del que ya estamos haciendo. Un análisis en distintos podcasts que es Ghibli. que dentro de Japón hacen anime japonés y defienden que el anime japonés es solo aquello que lo hacen que se hace como lo que hacen ellos, que es animación completa 100%. En Kibri nunca se queda nada parado, los fondos están pintados a mano, no repiten ni un solo trozo de animación. Así que Ghibli tiene otra filosofía y la verdad discute todo el rato con qué es anime con el resto de productoras de anime. Pero normalmente debemos considerar anime aquel que se realiza eso en el ámbito japonés y que normalmente tiene como característica que usa animación limitada, a excepción de Ghibli. Pero Ghibli sigue siendo anime. Y no solo porque se hace en Japón, sino porque el estilo de dibujo es completamente similar al resto de series a pesar de su calidad técnica, podríamos decir. Bien, otro concepto que quería explicar, porque lo vamos a usar cuando hablemos del Expo Comic, es que es el cosplay. La palabra cosplay eh, procede de costume, traje o ropa, y, y play, jugar. En Japón eh, se volvió muy popular cuando se hicieron famosos los animes tipo Dragon Ball, disfrazarse de algún personaje de. de dicho anime. Esto provocó una nueva hobby, por decirlo así, que es el cosplay, y a día de hoy hay concursos de cosplay. Eh, además hay certámenes, no solo en Japón, que celebra el certamen mundial, sino en la mayoría de cualquier evento de estos, frikis que se realizan en, en, tenemos en Madrid, el Spokomiya, el Spokomiya en los Japans, Tenemos muchísimas realizadas por asociaciones chiquititas que las llaman Jornadas, Jornadas del Corcón, en Fue Labrada, en Leganés, en Parla. También tenemos el Salón del Manga de Barcelona, en Sevilla, me parece, en Tenerife, en fin. Muchísimas localizaciones de España y todos ellos tienen su concurso de, de cosplay. Además, es muy normal y se ha extendido tanto a Europa como a Estados Unidos en la enorme Comic Con eh, de San Diego y de Nueva York donde se presentan. Bueno, sería la meca de este blog, tenemos series, tenemos fantasía, tenemos anime, tenemos cómic eh, estadounidense sobre todo y allí, bueno, quien no va disfrazado es que prácticamente es el raro de la Comic Con si no vas disfrazado de un personaje y ahí se hace cosplay todo el rato. Además en internet los cosplayers tienen páginas, existen cosplayers famosos, en fin, os pondré algunas fotos de, de cosplayers que estén bien hechos, de cosplays bien hechos porque también existe el típico que, bueno, que se disfraza con una manta y dice oye yo voy de tal. Y hay gente que de verdad lo hace como una afición y, y calca al personaje hasta el punto de ponerse, pues, pintarse la cara x cicatriz que tiene. O en la ropa que lleva el personaje haber cosido uno a uno botones o tal que son iguales a los que lleva la pantalla. O en el cómic, o en el manga, o en la ilustración, porque ahora mismo se hace cosplay de prácticamente cualquier cosa. Y nada... Lo último que quería explicaros era distintos géneros de, de manga y animes, que se, apl se aplican sobre todo a manga y anime, y por si acaso lo pronunciaba en algún otro podcast. El primero es el, el Sonen, que se supone que son mangas eh, dirigidos a chicos adolescentes, que van sobre todo de aventuras. Uno de ellos, el ejemplo más grande y más conocido, es Dragon Ball. Y dentro de ellos también existe otro género muy especial, que es el de los mechas, el de los robots japoneses y tal. que el más destacado probablemente se llama Singer Z de de Gonagai. Y luego explicaros qué es el Soyo. El Soyo es un poco lo opuesto al Sonen porque son espadíos y el Soyo es para chicas. En el Soyo eh, se narran historias sobre todo de amoríos, de chicas colegialas enamoradas del otro de la clase. También existe dentro de él el género de las Magical Girls. que Magical Girls lo dice mágico y chicas, va sobre todo de brujas y poderes y la serie más famosa que se ha emitido en España de Magical Girls probablemente sea Sailor Moon, que es la más famosa que se ha emitido en Japón también y la primera que hubo. Y luego también existe el Seinen, que ya está dirigido a un público más adulto, pero también hombres, un Seinen, por ejemplo, The Note, Y el Josei, que está dirigido a mujeres y jóvenes adultas, que sería como la evolución del soyo, pero en calidad y en calidad de tramas. Porque el soyo normalmente, ya os digo, que es chicas enamoradas de chicos y intenta conseguir su amor y tampoco explica mucho más. Y nada, pues espero que a, os haya parecido interesante y cosa os aclare ciertas dudas sobre qué es el cosplay, qué es el, a qué podemos llamar exactamente anime y a qué podemos llamar exactamente manga. Además creo que es muy interesante el tema de Usara. animación limitada o animación completa y era algo que yo no sabía hasta hace poco y me parece muy interesante poder transmitiroslo así que nada, espero que os sirva para entender mejor todos nuestros podcasts y muchas gracias a todo el que esté ahí escuchándonos y nos vemos en el siguiente eh, como se hice Nausica y sobre todo que tengáis claro que sí, que la distribuye el estudio Ghibli pero que no es la primera película de Ghibli que la hace el estudio Topcraft. y bueno chicos, pues nos vemos en el próximo podcast